The Rádio Cosmica Cosmica Cosmica Radiocosmica Radio Cosmica CodeCosmica Cosmica 攻c K -k -k -kosmica. K -k -kosmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. feministas. Radio, radio. radio. Cosmic Radio Cosmic Radio Muy buenas noches tengan todas, todos y todis ustedes. Es un placer como siempre saludarles en otro miércoles de Alquimia Herética, Ciencia, Filosofía y Música desde las Constelaciones Feministas. Ahora para dedicar en su totalidad el programa de esta noche a la poderosa voz estelar de la inolvidable Elis Regina. Una mujer cuyo legado musical continúa vivo hasta ahora, dejándonos piezas icónicas y momentos que siguen desafiando al tiempo, quedándose viva en la memoria. Un programa que nos trae mucha alegría también, porque es el primero que dedicamos exclusivamente a la música de una intérprete latina. Por supuesto, además brasileña, para hacerle justicia a los múltiples idiomas que componen nuestros territorios latinoamericanos. Eh, como siempre queremos comenzar por hacer los agradecimientos usuales a DJ Haki Rose, nuestra productora, a Niño por el flyer, a todas las colaboradoras, productoras y locutoras de nuestra querida Radio Cósmica Libre y por supuesto a todas, todes y todis ustedes, Radio Escuchas por acompañarnos esta noche. Comenzamos el programa con la magnífica pieza de Cobra Criada, una interpretación de este clásico de la música brasileña eh, que realiza Ellis durante su icónico concierto en el 13º Festival de Jazz de Montreal en 1979, del cual escucharemos también otras canciones esta noche. Les adelanto, igual que todas las notas al pie que hemos hecho en nuestros programas, eh, sobre todo con personajes que tienen una obra monumental, desbordante, como la de la magnífica Ellis, Eh, pues nosotras ahora traemos, eh, si acaso, una pequeña muestra, un guiño, una invitación a tan enorme e increíble producción musical. El Regina publicó 27 discos en vida y 12 de manera póstuma. Un número que, por supuesto, ha aumentado considerablemente en los últimos años, eh, que incluye pues conciertos, compilaciones y otras grabaciones originales. Eh, de aquí que hoy nosotras eh, acercamos apenas una lista de 12 canciones, por supuesto canciones que nos han maravillado aquí en Alquimia erética y que creemos que sin duda serán un deleite para compartir con ustedes. El isno solo representa una poderosa y distinguida voz de la llamada canción popular brasileña de los sesentas, también eh, formó parte del movimiento llamado tropicalismo, el cual pues consistió en darle un giro a los sonidos hasta ese momento identificados con... Eh, la bossa nova y los sonidos más tradicionales de la cultura brasileña e incorporar elementos como el jazz, el rock y otros eh, pues sonidos más cosmopolitas, por decir. Esta fusión eh, característica, unada a una poderosa y cautivadora interpretación, trae consigo una paleta de matices que su voz lograba comunicar y expresar de una manera maravillosa. Una voz que además eh, salía del huracán de su fortaleza, su fortaleza, perdón, eh, como una mujer cuyo intenso espíritu y amor constante por la música y la vida nos dejarían un hermoso recuerdo de una intérprete que brilla como la luz de las estrellas. Acá entonces seguimos compartiendo la música de Elis Regina, siguiendo con las piezas musicales, eh, por supuesto, Disculpen mi terrible portugués a los siguientes títulos. <risa> eh, vamos a comenzar con Atrás da Porta, de la compilación Osonos Más Lindos, del 2000. Eh, fascina Sao, de la misma compilación y que además escuchamos de fondo la noche de hoy. Eh, continuamos después con Esa Mulher. Eh, esta la pueden encontrar en la compilación Eli 70 Años del 2015, Esta es muy recomendada por la cantidad de tracks que recoge. Sigue eh Me de Me de Size que pueden encontrar en la compilación Grandes Cantoras Populares del 2015, un disco que compila además las voces de Ángela María y Alaide Costa entre otras. Y terminamos este primer bloque con Otrema Azul que pueden encontrar en la compilación Vie Essential del 2003. Esto es la voz estelar de El Iris Reina aquí. En Alquimia ética por Radio Cósmica Libre. Volvemos. Radio. Radio. Radio. Cosmic. Radio Cósmica. Cosmic Radio. olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de Deus juro que não acreditei eu te estranhei debru sei sobre o teu corpo e duvidei e me arrastei e te arrahei divino cheio de esplendor teu sorriso prende inebria em tua canção és fascinação Pois As coisas lindas que começas a dizer Me deixas louca Quando me pedes, por favor, que nossa lâmpada se apague Me deixas louca Quando transmites o calor de tuas mãos Pro meu corpo que te espera Me deixas louca quando sinto que teus braços se cruzaram em minhas costas desaparecem minhas palavras outros sons enchem espaço você me abraça a noite passa vi e te achar as luz A noite a <laughs> Radio. Radio Cosmic Radio Cósmica Cosmic Radio Seguimos aquí en Alquimia Herética, Ciencia, Filosofía y Música desde las Constelaciones Feministas, en este programa dedicado en su totalidad a la música, vida y obra de la magnífica cantante brasileña Elis Regina, Y bueno Elis Regina Carvalho Costa nace en Porto Alegre el 17 de marzo de 1945, o sea, nos acercamos a lo que sería su cumpleaños número 76. Ella diría después en una entrevista, nací un domingo a las 2.10 de la tarde estropeando el café de mamá. <ríe> Regina destacó por sus cualidades musicales, especialmente su particular y poderosa voz que desde muy temprana edad haría reaccionar a todas las personas las que estaban a su alrededor, era una voz no parecía ser emitida por una niña, eh, una fuerza de indómita eh, naturaleza, ¿no? Eh, cuenta Renato Frossard en su artículo Quién fue Elir Regina, una breve biografía, que a los 9 años comenzó lecciones de piano, las cuales tuvieron que parar por no poder convivir con el presupuesto de la familia. A partir de ahí Eli se dedicó solo al perfeccionamiento de su técnica vocal eh, y, bueno, por esa época también comenzaba a despuntar cierta inteligencia, extroversión, así como cierta facilidad para expresarse la cual pues se manifestaba en su salón de clases donde a menudo jugaba a tener el papel de la profesora. Eh, anécdotas no tan gratas vendrían con experiencias como las que nos cuenta eh, Carlos Bouza en su artículo el reyina, lanzarse hacia la espada», Eh, cuando Ellis recibió de sus eh, mismos profesores el hiriente comentario de eh, que todas las cantantes radiofónicas eran unas rameras y sus mamás también por dejarlas cantar. Este comentario se dice regresaría constantemente a la cantante en esos momentos en los que el pánico escénico que la persiguió en su carrera se manifestaba ensangrados eh, de la nariz y fuertes dolores de estómago. Que no obstante, no obstante ella supo transformar en una entereza que alimentó su espíritu por la interpretación musical. Desde los 13 años comenzó eh, firmando contratos con estaciones radiofónicas locales que le hicieron conseguir una rápida fama en Porto Alegre, donde aún se sentía tímida e insegura, pero al comenzar a cantar disipaba cualquier duda y pues así fue que en 1964 Ellis y su padre llegaron a Río de Janeiro buscando mejores horizontes para su carrera musical y, Ahí consiguió un contrato con Philips y con TV Río y, y bueno gracias a esto consiguió sus primeras presentaciones en clubs de la ciudad, además de entrar en contacto con importantes nombres del espectáculo. Y así fue como en noviembre de ese mismo año se presenta en el Teatro Paramonte de Sao Pablo, donde conquistó al público eh, de 4.000 personas. Eh, desde ese momento Regina comenzaría a ser conocida por todo el país y, justo a la par de la salida de su primer álbum en 1965, llamado Samba Eu Canto Asim. Les, les comento otra vez, <risas> disculpa por mi terrible eh, pronunciación de portugués. <risas> y bueno, eh, desde ese álbum, una vez que sale ese álbum, pues no pararía el éxito continuo. Él eh, les había conocido al coreógrafo y bailarín Lenny Dale, con quien aprovecharía al máximo su cuerpo como vía de expresión en el escenario, estas formas que abonarían a su única, mítica y característica manera de dominar el escenario, y bueno, a la par de esta singularidad nacerían otras opiniones también, como cuenta el mismo Boussa, eh, Vinicius de Moraes, por ejemplo, le daría el sobrenombre de Pimientiña, Pimientita, apodo que resaltaba su fuerte personalidad, pero que ella sentía como un disparo. Eh, el otro caso, por ejemplo, es Caetano Veloso, quien por su parte, eh, también cuenta Boussa, la llamó eh, pues eh, una intérprete llena de talento, pero cursi y vulgar. Eh, Veloso no perdonaba el fuerte carácter de Regina frente a la sutileza que él imaginaba para su música. Más que evidente era que él y Regina eh, y las características que la parecían hacer famosa por conflictiva, apasional o arrebatada toman otro matiz cuando pensamos en la carga patriarcal y sexista que había en todos aquellos adjetivos, los cuales eran más bien consecuencia de la determinación y autonomía que Ellis quería para su música. Esa incomodidad de sus compañeros varones podría más bien responder a lo que la intérprete eh, también exigía para sus producciones, ¿no? eh, por supuesto músicos comprometidos, piezas de calidad y claro el respeto por su trabajo. Eh, la misma Elis lo llegó a expresar así. Si tener genio, ser exigente y rechazar el ser relegada es tener mal carácter, entonces lo tengo. A lo que también añadía, entre la espada y la pared, me lanzó a la espada. Una frase que engloba la determinación y, por supuesto, la ética musical de la intérprete. No obstante, y también como parte de la vida de Elis, varios factores fueron detonantes para su estabilidad emocional y mental. Su primer matrimonio, eh, primer... Perdón, primer matrimonio con Ronaldo Boscoli fue, como nos menciona eh, de nuevo Frosart, eh, pues desde el principio una relación problemática y conflictiva. Él solía controlar y criticar cada decisión de la cantante para salir al escenario y respecto a las decisiones de su carrera, eh, su segundo matrimonio con su pianista César Camargo Mariano. Si bien tuvo varios años de estabilidad, también fue desgastándose hasta la separación definitiva Bueno, esto hay que sumar la exigente agenda y los interminables compromisos de la cantante, que la mantenía también lejos de, sus, de su familia, de sus hijos, y cuyos hábitos comenzaban a rodearse de los excesos de la fama y la celebridad, donde el consumo de alcohol y sustancias, así como la depresión, pues fueron a, mermando la eh, condición de la cantante. Se dice que confesó a Clarice Lispector, perdón, <ríe> Clarice Lispector su condición ciclotímica, un trastorno parecido a la bipolaridad y, bueno, todas estas condiciones que la llevarían al límite en los meses, sobre todo antes de su muerte. Paralelo a esto, a todo esto, no hay que olvidar la delicada situación que pasaba Brasil entre las décadas del éxito de Regina, una dictadura militar que se estableció entre el 64 y el 67, que logró quizás institucionalizarse, quedando pues como un régimen autoritario eh, cerca de 20 años. no eh, Regina... Eh, a menudo crítica de la situación llamó en distintos momentos acusando ese autoritarismo y la violencia que eh, era perpetrada eh, por eso en ciertos momentos también había alguna polémica rodeándola como ese momento en el que sorprendió que él interpretará el himno nacional para la, el aniversario de la independencia y un hecho que las que las autoridades más bien las autoridades presionaron para que ella cantara el, el himno en esa ocasión pero que el gremio por supuesto observó con desapruebo ni algo que hirió profundamente a la cantante ya que ella se veía a sí mismo pues como una eh, persona progresista en contra de las violaciones del régimen este suceso es precisamente uno de los eventos que envolvería finalmente su muerte en cierta polémica eh, pero bueno desde continuar con esta última parte del relato de su vida vamos con el segundo bloque musical del programa primero escucharemos arrastado y Eh, que se puede encontrar en la banda sonora de la película biográfica de Elis, llamada Del Mismo Modo, del 2016. Sigue Madalena, del álbum Ella, de 1971, para seguir con Agora Ta" de la presentación del artista de Nuevo en Montreux, continuando con eh, Seu, eh, Seu Quiser Falar Com Deus, que se puede encontrar en el álbum El y Regina del 2002, y terminamos con E comese que eubou <ríe> del mismo disco, y volvemos a nuestro último segmento. Radio, Radio. Radio. Cosmic Radio, Cosmic Radio. Ei, tem jangada no mar E hoje tem arrastando E todo mundo pescando de sombra e João choviu olha a razão entrando no mar sem fim ele o irmão me traz e é para pra mim olha a razão entrando no mar sem fim ele o irmão me traz e é manjar pra mim Me abençoai Quero me casar Com Xanaína Ei, puxa bem devagar ei, ei, ei Já vem vindo arrastando Aí Ai... Esquece, não esquece, já que tá aí Pela metade mansta, é melhor cuidar Que yeah, é pra peteca não cair para não deixar a isca pulir Como água no ralo Aquilo que já fez do Doeu feito joanete Castigou nosso cavalo Cortou como garivete Iri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 Se quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão Que o diabo amassou Castelos suntuosos do meu sonho Tenho que me ver tristonho Tenho que me achar medonho E apesar de um mau tamanho Alegrar meu coração E se eu quiser falar segurar A gostar vai ser pra mim é com esse que eu vou sambar até cair no chão é com esse que eu vou desabafar na multidão sem ninguém se animar Regresamos aquí a Alquimia Herética para nuestro último segmento en este programa, dedicado a la maravillosa Iris Regina. Regresando a nuestro relato, la mañana del 19 de enero de 1982, cerca de las 10 de la mañana, su abogado y pareja, Samuel McDowell de Figuereido, habló con la cantante, notando, eh, perdón, notando su voz un tanto rara y densa. De inmediato se transportó hacia su casa y, y al encontrarla pues yacía inconsciente en la cama de su habitación, lo que lo obligó a llamar a una ambulancia eh, misma que nunca llegó. Finalmente fue llevada a un hospital donde la declararon muerta por eh, una sobredosis de cocaína, al parecer mezclada con alcohol. es eh, Cierto era que la noche anterior había ofrecido una fiesta, pero sus invitados habían contado que se había retirado eh, a tiempo, de manera temprana. Esto y bueno la actitud errática de Regina frente al régimen fue lo que terminó desatando los rumores sobre la supuesta participación de la autoridad en la muerte de la cantante, cuya muerte quedó profundamente grabada en el pueblo brasileño. Aunado a esto, se encontraban los resultados tardíos de la autopsia y eh, la aparición posterior del cadáver eh, de la cantante con una playera que mencionaba la frase de la bandera del país, Ordem e Progreso. Más allá de cualquier especulación, la temprana y repentina muerte de Elis, de tan solo 37 años, fulminó el corazón del pueblo brasileño y latinoamericano, dejando una huella imborrable de la hermosa y asombrosa voz y talento de la magnífica Elis Regina. Y bien, como darle este giro necesario para la lectura original? potencializadora de las miradas y o escuchas feministas por supuesto, además de lo que ya mencionábamos sobre la determinación y autonomía que eh, Regina desplegó en un mundo completamente dictado por las reglas los intereses y las formas de producir música de los varones en ese momento y con ese estilo determinado habrá que sumarle como nos menciona Liliana farrás la singular eh, fórmula creativa que la cantante brasileña eh, tuvo al interpretar Y sobre todo pues esta marca, eh, la transformación dramática de la vida eh, a partir del compartirse corporal y emotivamente desde pues la propia vida de la cantante. ¿no? Y la constante humildad de reconocer la suya, la, la suya como una profesión envuelta en el quehacer de la celebración y el quehacer del compartir la vida misma algo que eh, se acompañaría con el agudo e intuitivo conocimiento del intérprete para cargar sus presentaciones con distintos elementos que lograban despegar una presentación musical en verdaderos actos performáticos que involucraban e invocaban algo más que solo música. Había, involucraba, ¿verdad? Había este eh, una serie de eh, elementos con los cuales ella abría estas posibilidades de afectos, de sentimientos, Eh, ...dejando una presentación que hacía esta transformación estética de la vida, ¿no? Y bueno, haciendo así su presentación algo mucho más amplio, mucho más conmovedor que un simple ejercicio vocal. Y de ahí que para la cantante las canciones que arraigaba en ella con la misma profundidad y dependencia que de quien las componía... Eh, bueno, si bien Ellis destacó principalmente como intérprete, pero esto nunca la hizo sentir menos portadora de las canciones que interpretaba. Al contrario, se asumía como una pieza clave en el momento y o en la forma de expresar, comunicar y compartir la música. Por eso y por sus magníficas y hermosas canciones que compartían todo tipo de emociones, desde las más tristes o más melancólicas hasta las más alegres y potencializantes, que por supuesto todas estas canciones siguen cálidas a los oídos, a los afectos, sentimientos y sensibilidades alrededor del mundo, quisimos dedicar este programa a la inolvidable Elis. Eh, y nos vamos nos vamos a ir ahora entonces con estas dos piezas que eh, la cantante interpretó eh, juntas en, en, en el ya mencionado concierto del Festival de Jazz de Montreux, esto es Amor Té, o Fin y Mancada. Nosotras nos despedimos y hasta dentro de 15 días. Mucho ánimo, mucho afecto y hasta pronto. Radio, radio. radio. Cosmic Radio Cosmica Radio Cosmic Radio Amor, no tiene que se acabar, yo lo quiero que voy a pecar, hasta el fin voy te amar A olha, a gente deixa o bater Uma rosa num jardim A gente cuida, a gente olha A gente deixa o sol bater E para crescer, para crescer A rosa é ba Feministas. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Uh -huh. Radio Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.